Pues hoy en Guisarra hemos hecho la octava ya presentación debate, este proceso de debate lo iniciamos eh, tras el Averrie 1 y lo que pretendemos es llegar eh, a otoño ya con, eh, con este debate ya eh, realizado, donde podamos definir nuestras características, también nuestros objetivos y también un plan de trabajo para los próximos años y a su vez también en eh, condiciones de plantearnos ya cómo dotarnos de un, de, de un modelo organizativo básico. no eh, Además de este proceso de, de debates, lo que estamos planteando a lo largo del verano es también sacar lo que es la reivindicación de la independencia a la calle. Eh, una de nuestras claves de la pluralidad y queremos llevar esa experiencia de la pluralidad a la calle y por eso eh, lo que planteamos es que pueblo a pueblo, barrio a barrio, se hagan eh, días verdes, días de la independencia, iniciativas verdes, pues el único es Unas, eh, iniciativas de, de habilidad libre eh, de una forma sencilla eh, cualquier iniciativa vale desde cualquier comida o cena popular a cualquier eh, eh, callegira a triquipoo a cualquier eh, fotografía cualquier foto verde que se pueda hacer entre las personas independentistas de un pueblo o barrio y Así queremos de alguna forma complementar lo que es el proceso de debate con esa participación en la calle, con iniciativas en la calle. vamos a seguir con este trabajo con más ilusión que nunca porque no estamos nos estamos dando cuenta que día a día la reivindicación de la independencia está eh, pasando al debate político real de cada día y un hecho por ejemplo lo que ha sucedido en cataluña la semana pasada con el tema del estatut eh, pues nos deja ver clarísimamente que no hay alternativas en una nación en un pueblo no hay alternativas a la independencia estamos viendo que desde luego con el ultranacionalismo español no se puede recorrer ningún camino que sólo están eh, totalmente eh, en, la, en la negación, en la negación de reconocer a las naciones como naciones, como pueblos, el reconocerles que son sujetos políticos y ante esta situación lo único que queda es que los pueblos y las naciones vayamos recorriendo ese camino hacia la creación de nuestro propio Estado, de nuestra independencia. Eh, en ese sentido, pues todo esto de alguna forma refuerza nuestros planteamientos y nos da nuevas ilusiones, nuevas fuerzas para seguir con nuestro trabajo. to cool.